Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. Cuando el cielo se resquebraje, cuando los astros se dispersen abandonando sus órbitas, cuando los mares se entremezclen, cuando las tumbas expulsen a los muertos, entonces todos sabrán las buenas y las malas acciones que realizaron. Oh hombre, que niegas la verdad. Que te sedujo y te apartó de tu generoso Señor, aquel que te creó, te modeló con perfección y armonía, y te concedió la apariencia que quiso. Y, sin embargo, niegan el día del juicio final, y en verdad tienen ángeles guardianes que son honorables registran todas sus acciones y saben lo que hacen ciertamente los creyentes piadosos gozarán de las delicias del paraíso mientras que los pecadores incrédulos estarán en el fuego del infierno en el que entrarán el día del juicio final y del que no podrán salir jamás y sabes lo que es el día del juicio final ¿Sabes lo que realmente es el día del juicio final? Es un día en que nadie podrá hacer nada por ayudar a otro, y Alá decidirá sobre todos los asuntos.